Cómo están, muy buen día. Bien, Sandra. Eh, bueno, hicieron unos anuncios eh, ayer eh, un plenario nacional y también hay una capacitación. Eh, a ver, contanos uh -huh. de, de qué se trata este plenario que va a ser en noviembre. En, sí, va a ser en noviembre uh -huh. en Santa Rosa en el hotel en el hotel Mercury el 15, el 16 y el 17 de, de noviembre. Uh -huh. eh, bueno, la, la Caja Forense integra la coordinadora nacional de cajas de profesionales de todo el país. Eh, yo soy presidenta de la comisión jurídica de esa coordinadora eh, y normalmente, este, bueno, lo que hace la coordinadora es, es dos plenarios por año eh, en distintas regiones del país, porque nuestra coordinadora es federal, ¿no? y representa cajas profesionales de todo de todas las provincias. Así que este año el plenario de noviembre se hace en Santa Rosa. Eh, en estos plenarios Siempre hay una temática vinculada con la seguridad social de los profesionales. Eh, se preparan paneles y, bueno, se debate y se expone. Y, y tenemos la presencia de 170 aproximadamente dirigentes y dirigentes de todo el país. Uh -huh. Y en ese contexto, bueno, además de anunciar el plenario que lo organizan las tres cajas de la provincia de La Pampa, la caja forense, la caja de profesionales y la caja médica, que a su vez integramos la región patagónica, en ese contexto también las tres cajas, en el día de hoy, que es el día de la solidaridad profesional, eh, hacemos una jornada de educación previsional que ya venimos llevando a cabo en, este, hace varios meses con la Secretaria General de la Coordinadora, la doctora María Cecilia Barrios, en distintas cajas del país, por ejemplo en Tucumán, y próximamente vamos a hacerla en Roca, eh, con la idea de fortalecer los vínculos con los afiliados jóvenes, y bueno este, entender y e incorporar conceptos de la seguridad social de los profesionales que es poco conocida eh, este, digamos es poco conocida o es poco eh, analizada porque es algo muy específico de los profesionales no son es nuestra seguridad social así que esta capacitación va a ser hoy a la tarde a las 18 horas también en el hotel Mercury con va a exponer la doctora María Cecilia Barros que es la presidenta la Secretaria General de la Coordinadora y a su vez eh, es eh, integrante de la Caja del Arte de Curar de Santa Fe, Rosario Santa Fe, y de parte mía como Presidenta de la Comisión Jurídica y e integrante de la Caja Forense. ¿Qué, ¿Qué momento dirías que viven las cajas? ¿Cuáles son sus problemáticas, sus desafíos en este momento? Bueno, justamente por eso hacemos todo un trabajo en la Coordinadora muy específico de relevamiento de datos, de análisis de situaciones... Imagínate, yo presido una comisión integrada por más de 70 abogados y abogadas de las distintas cajas de profesionales, y somos los que estamos encargados como comisión de resolver jurídicamente o de asesorar y hacer un dictamen para las problemáticas que se le van presentando en las cajas, con lo cual nosotros observamos y vemos, eh, bueno, ese devenir, ¿no? Yo presido la comisión jurídica desde hace eh, un año, dos años. Y en estos dos años lo que vemos es algunas cuestiones vinculadas con la seguridad social de los profesionales que, eh, que hay que analizar, que hay que proyectar, que hay que reformular y mejorar. Eh, eh, la coordinadora representa eh, no, no un millón, pero casi un millón de profesionales de todas las líneas de todo el país. Es el organismo más importante después de ANSES en cuanto a representación federal. Y entonces podemos ver que hay problemáticas que son comunes a todas las profesiones, o abogados, médicos, ingenieros, y de todo el país, que tiene que ver con la coyuntura económica, que tiene que ver también con este, el aumento de profesionales jóvenes, que está bien, que así sea, pero ese tipo de cuestiones hace que haya un desafío a, a futuro con respecto a cómo reformular algunas, algunas cuestiones dentro de las instituciones, ¿no?, uh -huh. Por eso acentuamos más el tema de los jóvenes afiliados. Claro. Eh, Sandra, ¿y qué dirías de la salud financiera de las cajas acá en la provincia? ¿Cómo están? Eh, ¿Están claro, bien? Las cajas en la provincia. Es que eh, en realidad el tema financiero de las cajas, como en el caso de nuestras cajas provinciales, sí. no es malo, ah. ¿no? Porque las cajas tienen una, una, una... Primero que las cajas de seguridad social de los profesionales son cajas creadas por leyes provinciales Y, y, y rige el, el, el derecho público porque las cajas de seguridad de los profesionales en realidad lo que hacemos es eh, ejercer una delegación del Estado provincial por un mandato constitucional que es otorgar los beneficios de la seguridad social como derecho humano fundamental. Con lo cual hay todo un control, una fiscalización y hay una serie de, de ítems que hay que cumplir como caja de seguridad social. Entonces no es tanto el tema financiero te diría que tiene que ver más con, con la coyuntura, con entender que nosotros las cajas tenemos que mantener la sustentabilidad en el tiempo, claro. tenemos que pensar decisiones eh, que tengan, que sean un equilibrio entre los activos y los pasivos. Eh, por ejemplo, en el caso de las tres cajas de la Pampa, hay cajas más jóvenes y hay cajas más antiguas, como la Caja Forense que es de 1975, con lo cual ya hay una gran cantidad de jubilados porque van cumpliendo el ciclo de 35 años, claro, ¿entiende? Sí. Otras cajas en el país son más nuevas y recién están empezando a pagar los beneficios y así cada situación. El, el creo que el desafío más grande en este momento para las cajas y lo hemos hablado, nosotros tenemos todos los meses un comité ejecutivo donde se también se exponen exponen situaciones este y distintos análisis eh, eh, doctrinarios que tenemos en la coordinadora, el gran desafío es de la dirigencia de las cajas en todo el país, es encontrar ese equilibrio entre los nuevos afiliados en la coyuntura económica que deben aportar, el aporte es obligatorio, claro. y los beneficios que tenemos que otorgar. Ah. Entonces, para eso estamos tratando de fortalecer la formación, de hacer un intercambio. La coordinadora pertenece a dos organismos internacionales muy importantes, el de seguridad social, Uno es la OIS, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, y el otro es AIS, que es un organismo internacional que preside un argentino y que está en Ginebra, y esta problemática que nosotros estamos planteando es la problemática en todo el mundo, ¿no? Porque tenemos una situación distinta en cuanto a los profesionales que se van recibiendo, tenemos coyunturas económicas complicadas, y bueno entonces ahí está el el desafío de la dirigencia no cómo cómo proyectar en el tiempo eh, estas cajas cómo ejercer esto de eh, otorgar los beneficios de la seguridad social uh -huh. eh, y destinado sobre todo a jóvenes profesionales hoy 18 horas eh, se hace esta jornada de educación eh, previsional sí y sí que si me permitís sí lo hacemos hoy porque hoy 11 de agosto uh -huh. es el día de la seguridad so, eh, de, es el día de la solidaridad profesional de todas las cajas del país, porque se está recordando una gesta histórica que desarrolló la coordinadora hace justamente 30 años, o el año que viene se cumplen 30 años, uh -huh. encabezada por la caja forense, en mi caja, ya que el secretario general de aquel momento era el doctor Benzunzan, y tuvo que eh, hacer toda una movida muy grande, acompañado por otros dirigentes federales, eh, porque fue justamente en oportunidad de la reforma constitucional del la reforma constitucional del 94, cuando se intentó de alguna manera, eh, desde el Estado Nacional, en aquel momento, de tomar una gran parte del capital de las cajas de todo el país. Mm. Esa gesta hizo que eh, se reuniera una asamblea de 7.000 profesionales en Paraná, y se hizo todo un trabajo político con los legisladores pampeanos, el doctor Marín y el doctor Verón Garay, teniendo en cuenta que el secretario general era pampeano, y bueno, fueron ellos, en la constituyente, quienes se encargaron de defender estos intereses de la seguridad social de, de, en realidad provincial no solo de las cajas de de profesionales sino también de las cajas provinciales y de ahí quedó el, el artículo 125 de la constitución nacional que mantiene el derecho de las provincias de organizar su seguridad social eh, el doctor marín fue justamente quien quien este, expuso en la comisión y quien se quien trabajó políticamente acompañado por por verón garay y se logró consolidar ese artículo 125 que el Estado Nacional y cierta parte de los constituyentes este, querían evitar por eso nosotros hoy recordamos el día de la solidaridad profesional porque las cajas de profesionales tienen un concepto solidario no más más allá del régimen que tenga cada caja más allá si es de reparto si es mixto de capitalización tiene un concepto de solidaridad intergeneracional justamente para mantener esa solidaridad intergeneracionales que eh, hoy el desafío de la dirigencia es esto, ¿no? este equilibrio entre activos y pasivos para poder cumplir los objetivos de nuestras cajas.